Tus actos impactan más allá de ti. Cada acción virtuosa que tomas tiene un efecto dominó en quienes te rodean. Hierocles lo veía como una responsabilidad ética. Haz el bien, no sólo por ti, sino por todos los que tocas. Si esta frase te inspiró, suscríbete a Máximas Estoicas.